Mi rosa en Ocaña. La puerta se cerró y aquel adiós soy mi atormenta, es que mi corazón aún no la dejade. rompió el amor sin darnos cuenta Siento que sería mejor si a mi lado estuvieras Hoy reconozco mi error al dejarte partir Quiero otra vez despertar entre tus brazos amor y tu tibia desnuda. Y te esperamos Callar al corazón cuando llorando te llama Y como calmo esta pasión cuando pregunta por ti La vida nos hace sufrir hasta tocar fondo en el dolor A enseñarnos que no hay que jugar con el amor al corazón que se alma, ¿Cómo podré renunciar a esos labios de miel? Si hoy ya mis brazos abrí abren los tuyos también Si tú quisieras volver estoy esperando por ti Vamos a sentir besos de amor, volvamos, que no se muera el amor, ven volvamos a empezar a amarlo, que no se muera el querer, que no muera esta pasión de amar que no se muera el amor, ven volvamos a empezar a amarlo, que no se muera.